Radio Curruf Gualmapu. El día de hoy estamos aquí, estamos aquí para para para poner para para hacer una una denuncia pública respecto al al proceso de recuperación que llevamos nosotros aquí de la comunidad Venancio Yapuña en Cabil, kilómetro 4 de la de la ruta 5 Y ya llevamos casi 4 años de recuperación y bueno, nosotros no, nosotros les les explico, tenemos título de Merced número 330 que aún es válido por el Estado de Chile. Punto a todos los convenios que se han hecho en el último tiempo, estos territorios nunca debieron haber dejado de ser mapuche, pero aún así la familia Cruz Castillo, la familia Gun Castillo hizo hizo la desapropiación de estos terrenos al obtenerlos de mala manera, ya que el último título de dominio vigente se encuentra a en nombre de mi vieja, de mi bisabuelo Benancio Yamunaoya Alcavir y, y, y toda la documentación que que fue ya entre ese tiempo para poder dar para para para ellos poder poner a nombre de ellos esta tierra, pues todo fraudulento y está todo expuesto en un estudio antropológico que nosotros tenemos de parte de CONADI, que va a ser prueba en el en el juicio que vamos a tener el 28 de agosto. Hoy no no no encontramos en, en un desalojo ya que, que que fue hace cinco días atrás. Hoy se se cumple el quinto día de vigilancia policial completa. Y y aún así hemos tenido Harta táctica por parte de carabineros, ya sea más manipulación psicológica y todas esas cosas que no han venido haciendo. Aparte, aquí hay viviendas donde viven niños, viven niños de diferentes edades, ya son, son cuatro niños que vienen acá. No nos permiten el ingreso a nuestros hogares, los niños no pueden ir al, al, al colegio por el tema de que todas sus cosas de aseo, útiles personales, cosas que están resguardados por, por, por por la policía. <coughs> Y lo otro de que, de que también todos los desalojos y el, y el tema que se lleva llevado a cabo ha sido sumamente arbitrario. Hemos puesto recursos de protección, hemos hecho llamados a derechos humanos, a diferentes tipos de organizaciones eh, gubernamentales y no hemos tenido respuesta de que ellos. Lo mismo eh, estamos con abogados de la Defensoría Penal, Mabuchi, y hasta el momento no nos han dado respuesta ni ayuda al, al tema que estamos llevando a cabo, ya que las casas donde vienen esos niños quieren ser demolidas por parte del empresario. Y, y como como le digo todos todos los los las la cosas que se han llevado a cabo como por ejemplo investigaciones cosas que están bajo un juicio de arreglos políticos que hay entre el empresario y y, y miembros de la fiscalía y, cosa, y cosas y así por por el hecho de que el, el fiscal a a cargo de esta él no no denuncias interpone está no totalmente arbitrario donde no hemos sido nosotros el único está avisado fue ahora el cuarto Los días anteriores los abogados nuestros nunca fueron notificados de aquello y todo fue y todo fue de, de un día para otro, fueron juicios a puertas cerradas. Nosotros solamente queremos hacer un emplazamiento al al al, al presidente Boric, le enviamos una carta hace un tiempo atrás cuando sí. él realizó una visita a la Araucanía y y nos nos respondieron, dijeron que los órganos del Estado se iban a hacer cargo de su parte correspondiente y hemos tenido re, re, no hemos tenido respuesta de ninguno de ellos, de ninguno de ellos hemos que el, el empresario nos no sigue hostigando por, por, por medio de policía, por de, de policía y todo y todas esas demás cosas de, de, de, de represión que nos van poniendo y nosotros solamente pedimos le, le, le pedimos al presidente y al estado que no hagan un juicio justo sin vicios políticos, ni colores políticos tampoco porque nosotros tenemos toda la documentación de nuestras tierras tenemos todo lo que se necesita para para poder ganar y seguir en esta lucha digna Mundo TV, Mendoza. Nosotras somos del Movimiento de Unidad Secundaria de Mendoza, que es un movimiento de estudiantes de distintas escuelas que nos organizamos por las necesidades que tenemos y eh, en defensa de la educación pública por mejores condiciones de estudio. Eh, mi nombre es Mon, yo soy coordinadora del Movimiento de Mendoza y presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal. Yo soy Malena Jofré de la Escuela Federico Chopin, y soy parte del Centro de Estudiantes. Yo soy Alba, soy del Colegio Federico Chopin, y también soy parte del Centro de Estudiantes. En esta oportunidad nosotros venimos a, a contar un poco sobre una actividad próxima que tenemos este sábado 22, que es el Encuentro Regional de Estudiantes Secundarios que eh, organizamos desde el MUSS, Eh, donde nosotros lo que buscamos es que todos los estudiantes de la provincia podamos encontrarnos en ese espacio a eh, organizarnos para la segunda parte del año. Entendemos que eh, estamos en un momento social, político, económico que es muy complejo Y en eso eh, sale la necesidad enorme de poder hacer este encuentro regional, de poder encontrarnos estudiantes de distintas escuelas para tener un espacio de discusión, un espacio también recreativo, eh, para discutir las necesidades que tenemos en las distintas escuelas y eh, cómo nos organizamos para la segunda parte del año porque entendemos que si bien hemos tenido estas dos semanas de vacaciones, nuestras escuelas van a seguir estando en las mismas condiciones, eh, que seguimos sin respuestas al problema del hambre, de las viandas, no tenemos con, eh, comedores en las escuelas de Mendoza, y entendemos que la situación en general es muy compleja eh, y que estamos en un momento político nacional que está teñido eh, por la gran lucha y las pobladas de Jujuy contra eh, la represión de Gerardo Morales y contra la reforma. Eh, ...además entendemos que distintos sectores políticos... ...como la RETA, como Bullrich... Eh, ...vienen a, a disputarse la juventud... ...pero que realmente no estamos en agenda... ...y que eh, los estudiantes secundarios y secundarias... Lo, ...lo que hemos logrado y lo que hemos conquistado... ...y los derechos que tenemos hoy en día... Eh, ...los hemos conquistado en la calle... ...en la lucha con el protagonismo... De, de ...hasta el último de nuestros compañeros y compañeras... Eh, ...por eso vamos a este encuentro regional... ...donde tenemos distintas actividades que ahora van a, a desarrollar mejor las compañeras... Este, ...para también prepararnos eso, para la segunda parte del año... ...para volver con todo a discutir a nuestros cursos... ...y también eh, para prepararnos para viajar al Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios... ...el 26 y 27 de febrero en eh, la ciudad de Rosario. Bueno, en el encuentro vamos a empezar con la apertura... ...después vamos a comer entre todos y vamos a empezar a debatir también... ...respecto a las necesidades que tenemos... Eh, vamos a tener una videollamada con compañeros de Jujuy para que nos cuenten respecto a cómo están viviendo todo en su provincia, respecto a los problemas. Y nada. Y después hay una parte completamente recreativa para disfrutar entre todos del cierre de las vacaciones. Eh, nosotros es el tercer encuentro regional que hacemos eh, desde noviembre del año pasado para acá. Eh, ...donde progresivamente han sido cada vez más grandes esos encuentros... ...con participación de aproximadamente 50 estudiantes... ...de, de distintas escuelas de la provincia, de distintos departamentos... ...Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén... Eh, ...de escuelas como la Chopin, la José Vicente Zapata... ...la Bellas Artes, El Normal... Eh, la UEMES de Luján, la, la SABAL, los compañeros de la Técnica 4, eh, son muchísimas las escuelas que se van sumando, eh, son muchísimos los compañeros que nos vamos sumando a estas iniciativas Eh, entendiendo la importancia de tener un espacio donde podamos todos opinar por igual, donde todos tengamos voz Y podamos organizarnos y volver eh, fortalecidos a nuestras escuelas eh, para conquistar mejores condiciones de estudio Este sábado 22 de julio, desde las 11 horas, vamos a estar en una escuela del centro Nos puedes mandar mensajes por Instagram como eh, mus-mendoza Informa Sur y Sur, Toda América TV La Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, esto es la CELAC, es una buena oportunidad para comprender cómo fue la histórica relación entre Europa y América Latina y el Caribe. Porque sin comprender la historia no se puede comprender los planteos que hubo durante esta cumbre. En primer lugar, siempre hay que recordar que el desarrollo del capitalismo se realizó justamente en Europa y que el Reino de España, Portugal, Reino Unido, Francia, los Países Bajos ocuparon América Latina y el Caribe. Lo colonizaron, lo esclavizaron, trajeron esclavos de África y se estableció un vínculo absolutamente desigual durante siglos. Y ese vínculo desigual existe hasta el día de hoy. Por eso los planteos del presidente de Brasil, de la canciller de México, del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, de establecer un vínculo más entre iguales. La pregunta es si puede haber un vínculo entre iguales, porque al fin y al cabo lo que básicamente puede aportar la Unión Europea es dinero, dinero para inversiones y tecnología, una tecnología que si bien es cierto se ha desarrollado también en América Latina y el Caribe no tienen los niveles de desarrollo que se encuentra en la Unión Europea pero América Latina y el Caribe tienen recursos naturales, grandes recursos naturales Chile todavía vive del cobre, apareció el litio en los últimos años está el petróleo de Venezuela y de Guyana, está el gas y todos los otros elementos de los recursos renovables o no renovables que han sido parte de la historia de América Latina y el Caribe. Y en primer lugar, por supuesto, la minería, que durante tanto tiempo llevó que, por ejemplo, se explotaran hasta el cansancio y hasta el límite las minas, principalmente en Bolivia o en el Perú. Claro que el reclamo de los países de América Latina y el Caribe suele ser escuchado en Europa, pero no se modifica esta relación. Los líderes europeos saben que tienen los recursos financieros que además influyen en los organismos internacionales, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y en cuanto otro organismo exista a nivel internacional donde pueden ejercer presión, porque también está el otro actor, Estados Unidos, que si bien no participa de estas cumbres porque no pertenece a América Latina y el Caribe, tiene una presencia fundamental en todos los organismos internacionales y puede presionar tanto sobre los países de la región como sobre los países europeos. Entonces nos encontramos con que hay dos actores centrales, un actor histórico en América Latina que es Estados Unidos, pero donde también aparece otro actor que es China. Está claro que para Estados Unidos China hoy representa una amenaza a sus intereses económicos, militares y de geopolítica. Y ahí es donde también nos encontramos un escenario que tiene a una guerra en el medio de los debates entre América Latina y Europa. Porque la mayoría de los países europeos participan de la OTAN y la OTAN está en guerra con Rusia, aunque hasta el día de hoy no haya enviado tropas a territorio ucraniano y China busca una solución pacífica porque se preocupa por sus negocios. A América Latina tampoco le interesa la guerra. No se beneficia porque no es un gran productor de armamentos y no se beneficia tampoco porque la guerra implica menos inversiones, menos compras y un mundo absolutamente desequilibrado. Entonces, la pregunta es, ¿a qué pueden llegar en conjunto América Latina y el Caribe y la Unión Europea por lo general? algunos acuerdos globales, pero en lo concreto es difícil que se pueda avanzar en profundidad porque la relación entre las dos regiones es absolutamente desigual. Informa Telesur Venezuela. con amenazas, siguen con exigir que América Latina eh, obedece a los órdenes de, de, de la Unión Europea y se ve en la manera que América Latina, eh, que la, la Unión Europea fue planteando una vez detrás de la otra el tema de la guerra eh, eh, de la OTAN en contra de Rusia. Invitaron a, a Zelensky, la CELAC dijo que no, que no quería que, que él ven, eh, viniera. Eh, pusieron en la mesa el tema de la guerra en Ucrania, dijeron que no, no van a firmar una declaración común sobre este tema. Eh, Lula reafirmó que, eh, el, eh, que lo que ellos quieren es es eh, relaciones eh, bilaterales entre eh, la CELAC y la Unión Europea y eso no, Ucrania no tiene nada que ver en esto eh, todos los países de eh, Venezuela fue reafirmando también la necesidad que eh, se planteen temas comunes a, a, a los dos países pero no el tema de Ucrania Nicaragua fue muy firme en en, en estos eh, en esto tema también, el presidente Díaz-Canel insistió sobre la soberanía de los países latinoamericanos o sea que las voces de América Latina es muy interesante porque tenemos eh, un continente que es muy diverso y que hay muchas orientaciones políticas, ahorita estuve hablando de los países del alba pero eh, esas orientaciones eh, políticas son muy diversas desde Chile a, hasta México, pasando por Nicaragua, Venezuela, Bolivia Argentina, etcétera, pero hablaron de una misma voz, la CELAC supo hablar de una misma voz cuando la Unión Europea siempre fue agrediendo eh, con esta cuestión de la guerra. Y entonces la, eh, vemos a qué punto la diplomacia de, de la Unión Europea es muy mala, porque eh, no lograron tener ni un aliado en América Latina. Hay que recordar también que justo antes hubo, por ejemplo, la gira de, de Scholz este año en América Latina, el presidente de, de Alemania, Eh, que, que fue un fracaso para para tratar de eh, buscar armamento para Ucrania y luego vino la eh, Anelina Barback la la canciller alemana y ella eh, o sea insultó a los latinoamericanos ella dijo que los latinoamericanos se interesaban más en el precio de la comida que eh, en, en mandar armas a, a Ucrania fue fue insultante o sea que es es es lógico que eh, Eh, la Unión Europea no, no logre sus objetivos en cuanto a la guerra en Ucrania, cuando eh, América Latina logró hablar de una voz eh, sólida y, y, y aún con diferencias políticas entre los países de la CELAC, esta voz fue, fue no, hubo, no hubo diferencias, fue un, de una voz que habló. Europa tiene claros objetivos, tiene que reforzar su influencia, su presencia en América Latina y ayer durante su discurso Ursula von der Leyen lo llamaba como un momento propicio para revisar una antigua amistad, si se puede hablar de amistad en términos del colonialismo que Europa ha mantenido e intenta mantener ahora también con estas posturas para con América Latina. Un área de influencia que ha perdido el continente, Antes gigantes como China, como puede ser India, por ejemplo, y que ahora con todas sus fuerzas buscará volver a poner las manos dentro de América Latina. Se dice desde los medios de comunicación y compartíamos, Hermelinda, que América Latina está más fuerte, la CELAC está más fuerte como bloque para hacerle frente a estas intenciones. ¿Hay claridad en nuestros líderes, en nuestra región, de la posición que está intentando jugar la Unión Europea para con el continente? Sí, eh, mira, eh, yo creo que aquí también hay mucho trabajo que hacer porque, por ejemplo, la Unión Europea desarrolló algo que se llama la estrategia eh, Global Gateway y cuando la presentó a los países de la CELAC, generalmente la diplomacia, cuando, en esas relaciones, cuando la diplomacia, el, el diálogo que van a tener es decir, nos felicitamos de esa nueva estrategia, etcétera. Es, son Esas son las palabras que se usan. Bueno, para el Global Gateway... Eh, esta estrategia de de, de inversión y, y de eh, infraestructuras en América Latina de, de, de un proyecto eh, de la Unión Europea la CELAC respondió no que se felicitaba pero que tomaba nota que se, que existe este esta nueva estrategia o sea que eso es una una muy man, mal manera de, de empezar las relaciones eh, eh, comerciales porque Hay que abrir esta esta caja que, que esa nueva estrategia, pero América Latina no no lo ve como una muy buena noticia porque no se expresó en, en estas formas, no. También sobre los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur eh, son muy complejos porque eh, bueno, hay, hay, estamos en una, una relación asimétrica como la Unión Europea todavía sigue con, con esta visión eh, poscolonial, y entonces eh, la, las negociaciones están congeladas por el momento, eh, vamos a ver, y, y, y fue una de, la, de, la, de los compromisos de esta cumbre, es que se comprometen que al final del año eh, vamos a tener un tratado pero en este momento eh, las negociaciones están congeladas y eh, una de las cosas por ejemplo que enojó mucho al presidente brasileño eh, Lula fue que en en, en estos eh, en este tratado comercial como lo planteó como lo plasmó la Unión Europea había la posibilidad a priori de poner sanciones a los países que no tenían la política ecologista que le gustaba o que, que, que quería que la Unión Europea Eh, que, que, que eran eh, en, en los criterios de la Unión Europea o sea que ya el tema de las sanciones estaba dentro del tratado comercial como, como lo plasma la Unión Europea o sea que eh Hay mucho trabajo que hacer porque a, aunque la Unión Europea desea eh, estar más presente en el, continente, Latinoamérica, eh, el continente, continente latinoamericano, todavía no tiene esa capacidad de eh, entrar en relaciones bilaterales de, de, igual, de igualdad de, de, de, y, y de respeto a la soberanía nacional de cada de los países latinoamericanos. Hermelinda, hay en paralelo a esta cumbre de jefes de Estado un movimiento también importante, nutrido, numeroso de una cumbre de los pueblos que está en este momento reuniendo en esa misma ciudad a más de mil personas. Vienen de varios movimientos de izquierda de países de América Latina, también de Europa y tendrán en los próximos minutos pues, una especie de cierre con una declaración final también y con otras actividades que ponen en agenda los intereses de los pueblos por encima de las agendas de los líderes. Estaba hablando desde este movimiento de la cumbre de los pueblos que el interés de varios presidentes de América Latina, sobre todo de participar y compartir con ellos, muestra que para algunos países sí está en la agenda lo que desde el pueblo están tratando de llevar a la discusión, al análisis, a la conversación entre líderes de los dos bloques y para otros se ignoran estos movimientos sociales que están también en Bruselas reclamando ser escuchados. Hablemos de este particular. Esta cumbre de los pueblos que se desarrolla en paralelo de la cumbre oficial atestiga de que hay muchos latinoamericanos que están presentes en el continente europeo y que no están presentes porque huyeron a sus países, pero porque todavía los sostienen, pero están por otras razones aquí. Hay una comunidad de cubanos por ejemplo que están aquí y que no están eh, y que están aquí y que apoyan a su gobierno y que y estuvieron felices de encontrarse con su presidente yzcanel eh, lo mismo con eh, los venezolanos que están presentes aquí los nicaragüenses este los bolivianos lo, los colombianos y, y fueron muy muy encantados de haberse encontrado con sus presidentes o eh, en el caso de, de venezuela la vicepresidenta eh, Pero también, eh, y es interesante ver, que eh, en esta organización de la cumbre también hubo una división. Eh, por ejemplo, si ves la declaración final que va a haber de esta cumbre de los pueblos, eh, se ve que ah, hubo, por parte de algunas organizaciones y que fueron muy importantes en, en, en las que planificaron esta cumbre, Hubo la voluntad de dividir eh, los países del ALBA y, y en esta declaración final, cuando se habla de las sanciones y del bloqueo, no se menciona a Venezuela y a Nicaragua. Esas eh, organizaciones negaron que se mencionara a esos dos países y por solidaridad... Cuba dijo entonces a nosotros tampoco no nos mencionen. Entonces hubo voluntad de de, de aislar a algunos países del Alba por eh, parte de algunas ONGs y organizaciones eh, aquí en Bélgica. O sea que vemos que eh, en el eh, la, la la propaganda eh, que que se hace en contra de los países del Alba también funciona aquí y fue una una lucha política en la organización de la cumbre de los pueblos para que eh, Eh, no eh, funcione esta agenda de división de los países del ALBA otra cosa también que fue una, una lucha política muy importante es que se planteara principalmente el tema de la soberanía de los países latinoamericanos frente a la, a la Unión Europea porque esas organizaciones lo que querían era plantear el tema de la paz pero el tema de la paz lastimadamente como como lo plantean eh, Estados Unidos en el tema de que la paz eh, era acondicionada con eh, el regreso por ejemplo de, de Crimea a Rusia era eh, planteada en, en, en un entorno de odio a Rusia de odio a Putin etcétera o sea que hubo muchas eh, eh, luchas políticas dentro de la organización de esta cumbre de los pueblos para que la voz de los latinoamericanos presentes en Europa a escuchar y entonces eh, tuvimos esos encuentros con muchísimos talleres con muchis, muchísimos temas y, y, y al final eh, estamos feliz de que se ha desarrollado y tenemos eh, la posibilidad de hacer una manifestación pues va a ser en, en dos horas para apoyar nuestros gobiernos eh, en frente del parlamento europeo y que vean que la población latinoamericana y la población de bélgica apoya a los países del alba dentro eh, del continente eh, europeo Vamos a estar atentos del desarrollo de ambos eventos en paralelo. Hermelinda, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con la Agenda Abierta de Telesur. Informa. Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia. La minga se mueve. Nos movemos por nuestra vida, por nuestros territorios, nos movemos por la paz que reclamamos desde hace mucho tiempo, nos movemos para ser libres, por una armonía en nuestras comunidades, venimos desde diferentes territorios del suroccidente del país y cruzamos media Colombia para decirle que aquí estamos los pueblos originarios. Que nos movemos con la dignidad en alto y con las luchas que nos motivan a seguir caminando y a seguir resistiendo. De parte del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, eh, las eh, 139 autoridades, las asociaciones de cabildos y desde todos los sistemas que tenemos como eh, gobierno indígena estamos invitando el día de mañana a la movilización eh, en un hecho histórico que ha tenido la nación frente a la independencia, una independencia que seguimos peleando y luchando a cada trazo desde los pueblos indígenas y que de algún modo pues nos convoca a juntarnos con otras organizaciones sociales y en ese ejercicio estaremos eh, respaldando um, los escenarios eh, que hoy tenemos eh, a nivel del gobierno nacional en términos de algunas políticas en las cuales se ha avanzado pero también eh, en un sentido de exigencia por el respeto a la vida de las comunidades, de los territorios, eh, de la autonomía territorial asimismo también de eh, en rechazo al reclutamiento de menores eh, de edad y pues eh, que ese ejercicio que hoy se plantea desde la paz total pueda dimensionar un trabajo estratégico eh, donde se pueda garantizar la armonía y la paz territorial de las comunidades indígenas en especial donde en estos momentos eh, eh, el conflicto armado se ha agudizado y que Eh, creemos que es momento de que esa paz total eh, sea bien vista por acciones contundentes de parte de, y de voluntades de parte de los grupos armados frente a la no represión y el no confinamiento y, y enfrentamientos en medio de la población civil. Invitamos especialmente a las comunidades cercanas, a las organizaciones sociales que ya tienen un ejercicio de coordinación para el día de mañana, también a, a toda la estructura Por tiempos no pudimos eh, hacer un asunto de convocatoria eh, más extensiva, pero también estamos anunciando la reactivación de la minga suroccidente, que debe caminar hacia el centro del país en futuros espacios y ya estaremos anunciando nuevos procesos de unidad, de movilización para la exigencia de los derechos de la nación, pero también de los pueblos indígenas en Colombia. Informa. Camina Sur TV, Perú. En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la multitudinaria concentración en la Plaza San Martín de la capital peruana. El día son miles de miles eh, que se concentran en la Plaza San Martín. Las diversas delegaciones de las regiones del Perú continúan llegando. Hoy hoy la Plaza San Martín se encuentran en llenoa, hoy ya se aproxima pues a más de 50.000 personas que ya se encuentran en la capital peruana. Vamos a ver pasajes cómo se da esta concentración donde el pueblo está exigiendo la libertad y restitución de Pedro Castillo y la renuncia de Dina Boluarte. Vamos a ver pasajes de este informe. ¡Mujerito! Ambita ah, no ha hablado con ustedes la o sea, luz, que Hay un comentario acá dice, ¿ha ido la comisaría de la mujer también? ¿Han ¿Han la, mujer ha ido la comisaría de la La comisaría de la mujer. De una, de una inspectoría general. Le hemos ido por todos no. lado, por casi todos lado, no me han dado la ayuda suficiente. No me dan la ayuda, necesito ayuda, verdad. Cuando, tenemos acá las la, la, la cámaras de un. El presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Presidente, Artículo segundo, artículo cuarto, y tú pisoteaste. Buenos días, compatriota, buenos días con todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial, hermanos. Transmisión en vivo y en directo desde la Plaza de San Martín. la lucha continúa! ¡Y atrás, la lucha continúa! He's, he's not here! Buenos días compatriota, buenos días a los que se van conectando hermanos, buenos días, buenos días a los que se van conectándose compatriotas, transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Chasqui TV oficial hermanos, panorama a esta hora del día hermanos, exactamente para ser preciso hermanos, estamos 11 y 18 de la mañana hermanos, ya o sea, 11 18 de la mañana, hoy Mier... Perdón, hermanos, hoy estamos ya jueves, 10... miércoles 19 de julio, hermanos, ya lo que estamos apreciando es ya una previa concentración a lo que va a ser el día de hoy la gran marcha multitudinario, hermanos, ya que está programado para la tarde todavía. Sabemos que en estos momentos todavía se están organizando, pues, hermanos, tanto como Cono Norte como Sur, saludos a San Juan del Lurigancho, en la cual también nos han llamado, compatriotas, se van a manifestar, se van a pronunciarse, así es, compatriotas, ya dejamos claro eso. Saludos a las 25 regiones, saludos a esos ciudadanos que todavía también están en camino, hermanos, ya nos han llamado que hay ciudadanos que todavía están en camino, dejamos claro eso para todos nuestros hermanos luchadores sociales. Apóyenos compartiendo hermanos, por favor. Repetimos, transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores Chaski TV oficial. Vamos a salir en estos momentos para la parte de afuera, del exterior, hermanos, para que de esa forma ustedes puedan apreciar y sacar sus propias conclusiones, hermanos. Ya la Policía Nacional del Perú también ya está presente por este punto, hermanos, para estar custodiando pues a que la marcha sea pacífica. Radio Curruf, Gualmapu Patricia Cuevas, en representación de siete de, eh, de los imputados eh, por el tema de la defensa del de río biobío en particular en el sector de Rucalhue, en el cual se emplaza una empresa hidroeléctrica de capitales chinos. El día de hoy, desde las 9 de la mañana, se desarrolló audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, en el, la cual acaba de terminar recién. En ella se le comunicó a 12 personas que están siendo investigadas por delitos que habrían ocurrido tanto en los meses de febrero, marzo y diciembre del año 2021, cuya investigación comienza precisamente por la querella de los abogados de la empresa hidroeléctrica Eh, que eh, en un comienzo se querellaron por delitos sumamente graves que no se condicen realmente con lo que arroja la investigación ellos de hecho en sus querellas aducían delitos como secuestro eh, robos con intimidación, daños calificados, robo con violencia robo en lugar habitado, etcétera sin embargo, lo primero que pasó el día de hoy es que la representante del Ministerio Público la fiscal que estaba el día de hoy en la audiencia comunicó frente al tribunal la decisión de no perseverar precisamente en esos delitos que eran los delitos más graves que habían sido eh, querellados por los representantes de esta empresa eh, y eso significa que eh, no se no la investigación digamos no arrojó antecedentes suficientes para establecer que esos delitos existieran o para establecer quiénes pudieran ser eventualmente los responsables de esos delitos. Respecto de esta comunicación que se hace frente al juez de garantía y frente a los imputados por parte del Ministerio Público de que no se va a prosperar respecto de la investigación en cuanto a esos hechos, la creyente que estaba presente no hizo ninguna oposición, por lo tanto, en definitiva, están manifestando su voluntad de que están conformes con que eh, no se siga adelante con la persecución de esos delitos. En definitiva, ellos se querellan eh, por una serie de hechos que son bastante graves, pero luego en realidad están reconociendo que no existían antecedentes suficientes o fundados para atribuirle responsabilidad a las personas que están siendo investigadas por esos delitos. Que insisto, el delito de secuestro es uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, claramente aquí hubo una pretensión que iba mucho más allá de lo que pasó realmente en la práctica. Luego de eso, lo que pasó en la audiencia fue que se formalizó a los imputados y la formalización básicamente es una comunicación de cargos. Se les comunicó que estaban siendo investigados en definitiva por tres delitos, uno que se llama de usurpación violenta, que tiene en nuestro código penal actualmente una pena de multa solamente eh, un delito de amenazas en contra supuestamente de los trabajadores de la empresa en cuanto a que se les pedía que se retiraran del lugar y que no continuaran con las obras y y también un delito de daños, toda vez que supuestamente eh, estos imputados habrían eh, ocasionado daños en infraestructuras de la empresa avaluadas aproximadamente en 5 millones de pesos. La verdad es que después de esta comunicación de cargos, Eh, ofreció a la mayoría de los imputados una salida alternativa que se llama suspensión condicional del procedimiento que implica, eh, como no tienen antecedentes penales la mayoría de ellos implica dejar la causa hasta acá siempre que cumplan con las condiciones de no acercarse a la empresa y no acercarse a las víctimas por el plazo de un año eh, respecto de las personas que sí tienen antecedentes penales Eh, ...o que no tienen más bien derecho a esta suspensión condicional del procedimiento, no se hizo ningún ofrecimiento... Eh, al día de hoy, eh, al menos mis representados, ninguno aceptó esta salida alternativa, toda vez que eh, no estaban en condiciones de tomar tan rápido una decisión tan importante respecto de eh, esta causa, una decisión jurídica que tiene que ser bien conversada. Eh, lamentablemente no nos pudimos reunir presencialmente antes de esta audiencia, toda vez que yo me encuentro eh, por motivos personales en la ciudad de Santiago. Así es que pedimos nueva fecha para discutir estos antecedentes y ver si es que se acepta esta salida alternativa y por otra parte eh, se discutió también un plazo de investigación que se fijó en dos meses la próxima audiencia se fijó para el día 20 de septiembre de este año a las 11 de la mañana y eh, por mientras se pidieron cautelares como prohibición de acercarse a las presuntas víctimas los trabajadores que ya mencioné además de la prohibición de eh, acercarse a la empresa y y la prohibición de salir del país. Eh, yo como defensa obviamente me opuse a estas medidas cautelares estimadas que no eran proporcionadas, también por el hecho de que mis representados fueron todos presencialmente a la audiencia sin que siquiera estuvieran notificados los que demuestra que evidentemente tienen la voluntad de eh, estar presentes en su proceso y de no evadir las consecuencias o eventuales consecuencias del mismo, sino que afrontar Lo que se está diciendo que supuestamente hicieron eh, y que me parecía obviamente desproporcionado tratándose de personas que tienen irreprochable conducta anterior y dentro de una situación fáctica que se enmarca dentro de la defensa de un río, de un ecosistema, de un medio ambiente y que obviamente está protegido también por, tr por tratados internacionales que están ratificados por Chile que se encuentran eh, vigentes, sin embargo el tribunal no acogió nuestros planteamientos se decretaron esas medidas cautelares eh, y eh, van a estar vigentes hasta la fecha de la próxima audiencia que como ya señalé es el 20 de septiembre ese es el resumen más o menos de lo que pasó en la jornada del día de hoy, no se decretaron cautelares graves respecto de ninguna de las personas y en definitiva esta causa aún no termina Informa, Huambra Medio Comunitario, Ecuador. Buenos días, un saludo cordial querido pueblo ecuatoriano, estimada Anita, estimada Verónica, gracias por la invitación y disculpas, me he tenido que parar en media vía para poder estar puntualito en la entrevista. No hay problema, Leonidas. Buenos días, más bien. Bueno, queríamos saber un poco eh, qué pasó este fin de semana en esta Asamblea Popular que se realizó acá en la ciudad de Quito, cuál fue un poco el objetivo de este evento y cuáles fueron justamente las resoluciones que se dieron. Bueno, la Asamblea Plurinacional, del desde los sectores populares que llevamos a cabo el día sábado 15 de julio, establecimos como mecanismo de este día Eh, trabajar en cuatro mesas de las cuatro mesas salieron los acuerdos y, y compromisos, las resoluciones primero trabajamos en una mesa en la construcción de un programa de gobierno desde los sectores populares del Ecuador una segunda mesa trabajó sobre la consulta popular del Yasuní y el Chocó Andino los mecanismos, las estrategias, cómo vamos a avanzar en este, en este compromiso una tercera mesa trabajó sobre el fortalecimiento del movimiento de unidad plurinacional Pachacútik no desde la mirada eh, que nos quieren hacer ver no una mirada indigenista sino como integramos en un proyecto de país donde hay toda la diversidad étnica cultural pero también que podamos identificar los factores de producción eh, los sectores del trabajo en este caso no ciertos sectores privado o eh, obreros eh, amas de casa estudiantes toda la diversidad. Y un cuarto, una cuarta mesa trabajamos sobre el tema de la minería y todas las consecuencias de la violencia que en estos días ha asentado más y más en nuestros territorios. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en la primera mesa se discutió eh, sobre la construcción de un programa de gobierno desde los sectores populares. Aquí habíamos definido cuáles deberían ser estas líneas grandes y ahí hemos recogido las demandas del 2019 y 2022 como base fundamental uh -huh. pero en términos económicos hemos analizado que no se puede seguir admitiendo como normal la imposición del Fondo Monetario Internacional en este caso que han obligado a través de los créditos de las multilaterales nos obligan a acoger una conducta política en este país eso no puede ser uh -huh. normal por lo tanto demandamos que el estado ecuatoriano, las autoridades en este caso del estado debemos garantizar la decisión soberana de los ecuatorianos uh -huh. eh, bajo ello hemos dicho, tiene que haber entonces una política eh, tributaria, una política fiscal una política de fomento productivo una política de redistribución de la riqueza en este país, de los recursos de este país agua, uh -huh. tierra donde realmente debemos valorar resignificar, dignificar al campo, dignificar al campesino, dignificar a los que damos de comer a las grandes ciudades. Eso de manera general, digamos, ¿no es cierto?, en el tema de política tributaria, por ejemplo, no se puede seguir admitiendo que los grandes grupos económicos en muchas veces se han beneficiado de las políticas del Estado, pero no pagan impuestos. Cada gobierno que viene eh, construye alguna normativa, entonces está a la orden del día, ¿no es cierto?, En este caso, las remisiones tributarias, cualquier forma de beneficio, pero siempre han ganado. Por eso, como referencia del 2021, por ejemplo, 6.338 millones de dólares, en este caso se exoneró eh, a muchos de estos. Solo uh -huh. tomando en cuenta que ahora estamos con el tema de la consulta del Yasuni, solo si cobráramos al 10% de los grupos más importantes que no pagan impuestos en este país, Ahí sacaríamos de entre cuatro a cinco veces más de lo que sale en el Yasuní. Entonces, uh -huh. el problema de la pobreza, el problema de la riqueza de este país es que hay unos cuantos que no responden al Estado, no pagan lo que corresponde, mientras los pobres, los de a pie, los profesionales que recién gradúan, tienen un trabajito, todos pagamos el 100% lo que obliga el estado a través de la ley y la constitución Leonidas, entonces esas son parte digamos del de un punto del primer punto que sería el programa de gobierno desde, desde los sectores populares no que, que se discutieron en esta asamblea popular, el segundo punto es obviamente que, ta, que está anclado a este que es el apoyo a la consulta del Yasuní y a la consulta del Chocoandino, van por el sí, digamos la Conaye eh, y Así los otros es. dos puntos son la reorganización digamos De, de, de Pachacuti no que eh, cuál es la resolución en este sentido de apoyar o no ustedes han tomado la resolución de hecho de que no van a apoyar a ningún candidato ¿no? porque Pachacútic no tiene candidato, tampoco tiene candidatos para asambleístas nacionales, eh, no van a, a apoyar a ningún candidato. Eh, y esta resolución, digamos, implica que ustedes no apoyarán a ningún candidato en la primera vuelta y en la segunda vuelta, o ¿cuál es la resolución tomada? Sí. A ver, para entonces desarrollar los cuatro puntos, y, eh, me parece importante para profundizar el tema de Pachacútic. En la segunda mesa, aquí hay una estrategia que debe entender el pueblo ecuatoriano. Después de 50 años de vida de la explotación petrolera, ¿realmente el país ha desarrollado o es que los recursos económicos alguien las acumuló? Uh -huh. Alguien sí está viviendo, eh, alguien sí se ha aprovechado de esos recursos. Uh -huh. En muchos de estos ha acabado en actos de corrupción. Pero vamos devolvamos a los territorios, vamos a ver qué ha pasado con territorios donde sale el petróleo. Han dejado enfermedades, han dejado muerte, contaminación ambiental, contaminación de la tierra, del medio ambiente. Los pueblos prácticamente hemos estamos aniquilando nuestro pro, nuestro propio proceso cultural. Entonces, no puede ser que ahora el gobierno nacional, los medios de comunicación masivo poniendo estos elementos a la ciudadanía como actores políticos en contra de un derecho que sea la ciudadanía de manera libre y voluntaria que defina el calentamiento global no es una especulación es una realidad miremos lo que va a pasar ahora con el nuevo eh, con el fenómeno del niño si sí, ha habido siempre pero el incremento agresivo de eh, toda la presión que va, va a generar el En este caso el fenómeno del niño y de la niña Si llegamos a 2.5 uh -huh. Como está calculando la ciencia Ciudades como Guayaquil Ciudades que están eh, en las riberas de las costas De, de, de los mares, ¿no es cierto? A nivel global serán desaparecidos uh -huh. Entonces no creo que en este momento Debemos ayudar, aportar A ese proceso de calentamiento global Por eso creemos importante Que tiene que ver con una lógica De aquí de los ecuatorianos pero también tiene que ver con una lógica mundial. Por eso Ajá. llamamos en esta mesa, con la estrategia, a trabajar por el sí en la consulta. ¿Dónde sacamos la plata? En Entonces, obliguemos, el Estado debe ser responsable, debe recuperar a todos como nos cobra a todos los ecuatorianos. Entonces, Ajá. ahí está la plata. No pueden venir a poner que los territorios sigamos sirviendo, en este caso, en muchas veces que acaben actos de corrupción. Sobre el segundo tema, lo de Pachacute, quiero ser absolutamente claro. Nosotros jamás nos hemos ido del movimiento Pachacotis. Uh -huh, uh -huh. 2020, 2019, empezaron a acusarme que yo respondo a otra línea. Cuando yo les he demostrado legalmente, con certificado del Consejo Nacional Electoral, 2002 al 2009, registrado como adherente permanente, 2011, hasta el día de hoy, en este caso, registrado adherente permanente del movimiento Pachacuti les demuestro que tengo 20, 21 años como adherente pero empezaron a acusar diciendo que respondemos a otras líneas y resulta uh -huh. que los que nos acusaban que estamos en otra línea ahora salieron de Pachacuti y fueron a crear otro movimiento uh -huh. el movimiento Somos Agua entonces ahí hay, no hay coherencia ¿cierto? Uh -huh. además de eso, ahora estoy tomando apuntes Todos los que me han acusado o nos han acusado de esta manera, ahora están respondiendo a la línea Somos Agua. Están dividiendo nuestras estructuras organizativas. En vista de aquello, hemos dejado claro, el movimiento Pachacuti no tiene candidatos ni a la presidencia de la República ni a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la coordinación saliente, empapada de corrupción, empapada de todo lo que hemos visto en estos años, con un grupo de asambleístas, hicieron que, yendo a un proceso electoral del movimiento Pachacuti, que ganamos en su territorio, un día luego de haber ganado, pusieron una impugnación. Eso generó en términos legales un problema interno que no se puede registrar en el, en el Consejo Nacional Electoral, que esperamos en este momento la audiencia del Tribunal Contencioso Electoral. Uh -huh. Por ese problema, así hubiera ido, cualquiera de los compañeros no podían registrar. Entonces, ahí hay un acto de irresponsabilidad que han dejado manoseado al movimiento Pachacuti. Y ahora, como salvadores, resulta que ellos toman la decisión arbitraria y dicen de manera individual, van y apoyan a partidos que están viniendo a dividir nuestras estructuras organizativas, uh -huh. compañeros de las 24 organizaciones, perdón, de las 24 provincias del país, donde tenemos estructuras organizativas. Uh -huh. Sí, nosotros podemos anclar en una unidad de izquierda, pero una izquierda que sea, sepa respetar. ¿Acaso ellos no están diciendo que dividieron las estructuras organizativas en los años pasados, de los gobiernos pasados? Claro que sí, pero ahora están haciendo exactamente lo mismo. Uh -huh. No coordinan jamás con los, las autoridades territoriales, se meten por debajo, provocan división. Eso nosotros rechazamos. Yo soy de la provincia de Cotopacto. Uh -huh, El movimiento, uh -huh. en este caso, este MPD, ahora UP, aprovecharon de un problema interno del movimiento que incluso secuestraron a la coordinadora, hicieron firmar para que vaya un candidato en las anteriores elecciones con ellos. Nosotros jamás lo haríamos aquello jamás lo haríamos aquello, ¿por qué? Uh -huh. porque si somos de campo de izquierda jamás provocamos división, ahora vienen con lo mismo, aprovechando de los problemas que hemos tenido en el movimiento como puntas de lanza para provocar más división por todos esos temas hemos dicho, nosotros no podemos abogar por candidatos que prefieren la división nosotros vamos a quedar cuidando la unidad del movimiento organizado pero también del espacio político como es el movimiento Pachacuti, Pachacuti. por uh -huh. eso invitamos a sostener las candidaturas en las provincias que respondieron o salieron de un proceso colectivo y rechazar cualquier forma de división en nuestras estructuras organizativas. Ahora la unidad, otra de las mesas que estuvo presente en esta asamblea fue el tema extractivo, el tema minero, y eh, conjuntamente decía que el Frente Nacional Antiminero eh, menciona que el día de hoy se realizará un eh, intento de consulta ambiental en palo quemado, justamente en la provincia de Cotopaxi, y hay un poco preguntarle cuál es la situación en las naves, en palo quemado, en otros territorios, ¿qué está pasando con estos intentos de consulta? Es una aberración lo que está haciendo el gobierno nacional, al cierre del año sacaron los dos decretos donde identificaban entre comillas supuestamente no cierto, identificaban a los grupos terroristas. Cuando identifican a los grupos de crimen organizado resulta que en el otro decreto 730 no declaran terroristas, sino a actos, a personas, a eventos van a declarar a eventos terroristas. ¿Eso qué significa? Si sale el movimiento indígena, ellos mismos provocan la división, la la violencia, entonces dirán no, el movimiento indígena es del terrorista. Son tan mañosos, han manejado que no nos olvidemos. Después de la mesa de diálogo que tuvimos tres meses, cuando se comprometió en la mesa de construir una ley de consulta previa, libre informada, el gobierno sacó otro decreto donde militarizó 11, pros, 11 territorios con procesos mineros. Además de eso, sin mm. responder a los procesos constitucionales que comprometió en la mesa, en este caso pasó las naves y guarins pasaron en la etapa de la explotación a cielo abierto. Ahora mm. tenemos del decreto 606, Y tenemos el decreto 754, que por decreto presidencial, rompiendo la constitución de este país, imponen la famosa consulta ambiental. Claro que no llegan pues a consultar a la gente, llegan con militares a imponer con bala a que digan sí. No puede ser eso normal en un país con derechos, en un país constitucional. Por ello creemos importante la resistencia en los territorios, en este momento necesitamos sostenerla con mayor fuerza. Por ello, en la cuarta mesa se discutió, no solo el tema de Chocuandino, que la impulsamos, la defendemos, la vida, la biodiversidad, el agua, las zonas productivas, de dónde salen los recursos hídricos para, dar, para producir y dar de comer a las grandes ciudades, sino tiene que ver en el resto de las provincias también. Uh -huh. Por ello, nuestra solidaridad, demanda eh, esta la resolución del 15 de julio salió la resolución de solidaridad con nuestros compañeros Ángel y este Julio en este caso que están siendo están en este momento procesados, están con prisión preventiva. ¿Cómo es que llego a la casa? imagínense, uh -huh. llegan a la casa Lu, nuestra. Eh, estos compañeros son de casa. son eh, digamos de qué de qué de qué comunidad Son compañeros de las naves de la provincia uh -huh. de Bolívar que entraron con militares a una consulta ilegal, a una consulta donde nada tiene que ver con los procedimientos que dicta la Constitución y los organismos internacionales. Ahora lo que pasa en palo quemado, palo quemado en mi provincia provocan división, generan especulación en la gente, ofrecen ilusiones de resolver el problema económico. Solo hemos pedido, miren la realidad de los países hermanos como Chile, lo más cercano en el Perú, comunidades de indígenas completas, desplazadas, acabadas su territorio sin el agua, no se puede vivir de esa manera. Por eso hemos decidido en la cuarta mesa, de igual llevar una acción conjunta, en este momento se está planificando a nivel territorial para hacer acciones de defensa territorial en los lugares donde el gobierno nacional ha impuesto de manera autocrática, ha impuesto esta lógica para impu seguir impulsando el exactivismo. unidas estos dos líderes que dice que están eh, detenidos con prisión preventiva, ¿de qué son acusados? Bueno, este, de diferente manera, en este momento solo tengo eh, el reporte que están eh, llamados a un proceso por enfrentar a las, eh, ¿cómo se llama esto? A, la a, autoridad las estado, yeah. a las autoridades del estado, uh a -huh. las autor, a la autoridad pública uh -huh. por paralización también. Bueno, también han vinculado con el tema del terrorismo. Esperemos que en el proceso se pueda demostrar cualquiera de las situaciones que están imponiendo a los compañeros. Uh -huh, uh -huh. Leonidas, y, y eh, sobre la situación, digamos, de eh, estas acciones, digamos, de resistencia en los distintos territorios y sobre que va anclado, digamos, a la construcción de una propuesta, digamos, que no solo sea del movimiento indígena, sino una propuesta de los sectores populares, de las organizaciones sociales y populares. Eh, ¿Hay ahí, digamos, una articulación con qué sectores ustedes están eh, coordinando y dialogando y construyendo esta propuesta más amplia digamos que no solamente es parte de la conalle sino con qué sectores están eh, construyendo esta propuesta que también fue digamos parte de otros eh, grupos de la asamblea que, popular que, que tuvieron no entonces quisiera que me cuente justo cómo se están dando estos diálogos y esta construcción y si es que esa propuesta de construcción de la asamblea popular para generar este plan Eh, tiene también una mirada hacia eh, las elecciones, no estas, digamos, porque ya no tiene un candidato, pero sí para el 2025, o sea, ¿cómo se está articulando esa agenda? Bueno, la construcción de este programa de gobierno le hemos definido con los sectores sociales del campo popular, aquí hermanos blancos, mestizos, hermanos cholos que se autoidentifican cholos, hermanos montubios, hermanos afros, indígenas en términos étnicos y en términos de trabajo los trabajadores trabajadores del campo y la ciudad, sean de sector público, sean de sector privado, en términos eh, generales también nuestros hermanos que estamos luchando juntos, ecologistas, ambientalistas, hermanos de ya unidos, colectivo ya unidos el Frente Nacional Antiminero, estaban hermanos artesanos, uh -huh. compañeros, este, transportistas, estudiantes, académicos. Entonces, ahí hay una diversidad, de las cuales más o menos se tiene como unas 20 organizaciones que tendrían un carácter regional y nacional. Uh -huh. Entre los que tienen carácter local, territorial, provincial, llegamos a aproximadamente a unas 80 organizaciones este día. Por ello invitamos a los queridos compañeros, a las compañeras feministas también, por cierto, compañeras que luchan en una agenda feminista, pero también en la lucha por el respeto a las diversidades sexuales en este país. Tú se ha integrado desde las diferentes visiones compañeros que trabajan eh, todos estos temas culturales, el arte, la música, eh, todo lo que desarrollamos en este campo. Entonces en ese sentido es un espacio amplio que integra, pero el límite es del campo popular, donde podamos mirarnos entre nosotros, entre los que estamos sosteniendo una lucha, la que llevó, la que derivó en el 2019 y 2022. Así uh -huh, que invitamos uh -huh, uh -huh. a que sean partícipes de este proceso y es más, la resolución de este eh, de esta asamblea plurinacional efectivamente se dijo que hay que llevar a territorializar estas asambleas. Por eso vamos a desarrollar el día martes de la siguiente semana la siguiente asamblea territorial en la provincia de Cotopaxi uh -huh. para trabajar fuertemente por la consulta popular. Leonidas, muchísimas gracias. Limitación cada abierta entonces para territorializar estas asambleas y ahí estaremos también pendientes de las resoluciones. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Momento Noticioso de Radio La Negra